Claro, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar dictadura a, a un país que... Eh, creo que fue el país de Latinoamérica con más elecciones que se han celebrado desde la irrupción de la Revolución Bolivariana. Me parece, ¿no? Eh, pero bueno, hay cosas que no no, no puedo entenderla. Che, del Moro dio positivo en coronavirus también, ¿eh? Otro. Otro que... Sí, la, la televisión oh, está atacando y, y fuerte. Otro... ¿eh? La, la, se la están cobrando los de la televisión, ¿eh? Y esto tiene que ver con su llegada Telefe, que, bueno, se tienen que acabar estos programas multitudinarios, ¿no? Porque también, eh, acordate que fue, que dio positivo Lissi Taglián y no sé cuántos cuántos participantes de los programas. Ayer me enteré que Claudia Fontán en el 13 también, la Lagunda, Claudia Fontán, la ex mujer de Fontoba, eh, dio positivo. Bueno, ves de Fontán, a mí me cae muy bien, ¿no? Una, siempre me, me gustó Claudia Fontana Es una gran actriz, una tipa muy peor Bueno, eh, dio positivo porque también Creo que estaba tt trabajando con ella Teté Custaró y, y Custaró dio negativo Pero uh -huh. si la están cobrando A la gente de la tele sí, eh, de la, la madre de Mercedes Morán, gran actriz uh -huh. Mercedes Morán eh, murió, También murió, murió de coronavirus Después de estar varios días internada eh, ¿la bueno, y Les comento también eh, Ayer me dio mucha tristeza el, La muerte de Agustín Radrizani ¿Sí? Sí Eh, de gran función pastoral, Monseñor Radrizani, eh, que era el obispo emérito de Mercedes Luján, eh, falleció, tengo entendido, de tenía un pequeño cuadro febril, estaba a la espera del resultado de, de un isopado de uh -huh. coronavirus y, y sufrió una insuficiencia respiratoria, tengo entendido, debido ¿no? a una neumonía bilateral, no pero... Me provocó mucha tristeza radiizar en un tipo cercano inclusive en algún momento de la historia argentina a Jaime de nevares ¿no? uh -huh. eh, la verdad me dolió mucho la muerte de, de, de Agustín de Agustín y bueno hubo enorme conmoción particularmente de también en las organizaciones sociales y Guillermo livei el secretario oculto de, de la nación llegó a lamentar profundamente la muerte de Agustín y lo recordamos con enorme afecto, dijo el secretario uh -huh. de Cultura de la Nación, Oliveri, ¿no? Así es. eh, Estaba a la espera de un hisopado también por coronavirus, Monseñor Radrizani, ¿no? Uh -huh. Sí, ahí... Me hay... mucha tristeza la muerte de Escribió eh. una... La figura de Radizani era enorme, eh. Un recuerdo Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica, que tenemos en sindicalfederal.com.ar, de hasta siempre Agustín, ¿no? Recordando que además uno de los eh, gestores, podemos decir, de aquella multitudinaria marcha a Luján... Eh, que tuvimos en, en 2018 eh, si no me equivoco eh, que que bueno logró el conjunto de, del movimiento obrero casi este movilizarse cuantiosamente a, a, a Luján en un momento difícil eh, así que bueno claro, la, el recuerdo claro. está está allí publicado claudio te mandamos un abrazo tenemos que ir a, a la comunicación y seguimos charlando no perdón bueno. y no seguimos y esta vez te, te toca no, con el no. jefe de gabinete Nos, damos, bueno, nos despedimos hasta mañana. Eh, sí, me toca participar de una entrevista federal en Radio Nacional. que comenté que me enteré ayer por la tarde después que desperté. Me han sumado a la entrevista federal con el jefe de gabinete, Santiago Cafero. Así que voy a estar entre las 12 y las 13 Vamos con, la, con esta entrevista, con todos los periodistas de la radio pública. Eh, creo, que, creo que soy el último en formularle preguntas al jefe de gabinete. ¿eh? Así que ya ahora me voy a prender ahí al Zoom... Eh, a ver cómo funciona y después ya a once y media definitivamente ya me subo a la, a la posible transmisión que va a comenzar seguramente de, de 12 a una, por eso no voy a estar muy bien. pero nos encontramos mañana chicos ¿eh? así que bueno, les, les mando un abrazo grande y que tengan un gran programa ¿eh? suerte, hasta un mañana grande. Allí, Claudio Arellano eh, desde Córdoba con nosotros eh, Nicolás Mojia en la operación técnica Leila Vitar, mi nombre Lautaro Fernández Selem, una pequeña pausa y nos vamos a Venezuela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 Bájate la aplicación de Radiográfica Disponible para Android e iOS Radiográfica Radio FM 89.3 Radiográfica En movimiento Inicio de espacio publicitario El portal web de Radiográfica Se renueva Entra a www.radiografica.org.ar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 El próximo 6 de diciembre eh, se van a realizar las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Eh, para este, quienes dicen que no hay democracia, etc. exactamente este, va a haber elecciones nuevamente. Así es, así que vamos a hablar con una periodista venezolana, ella es Mariana Yepes, eh, con quien estamos en comunicación en este momento. Buen día Mariana, ¿cómo estás? Mariana, ¿nos escuchás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Por favor, gracias ¿Seguro, seguro los escucho? ¿Ustedes me escuchan a mí? Te escuchamos perfectamente, Mariana, acá, Leila, Vitar y la ¿Me otra... ¿Me escuchan? Fiesta. Hola, buenos días. ¿Nos escuchás bien, Mariana? Me parece que no nos sí, escucha. Sí, seguro, ahora ah, sí. Claro. Ahora sí, buenos sí. días, ¿cómo están? Delay. Bien, tenemos mucho delay, Mariana, así que vamos a hacerlo bien eh, ordenado si no nos pisamos. Leila te saluda, acá estamos con Lautaro. Y estábamos hablando un poquito acerca de, del panorama electoral que se viene en Venezuela eh, en diciembre de elecciones. Mm. Y eh, Nicolás Maduro, el presidente, decidió indultar a más de 100 opositores. Eh, contanos un poco cómo está la situación actual. ¿Cuál es el panorama? Eh, ¿Se van a presentar varias organizaciones opositoras en estas elecciones? Correcto, este corrijo las cifras, son 110 líderes opositores, este además eh, el indulto eh, había sido para todos aquellos que habían estado bajo delitos de operaciones mercenarias este y, de, y diferentes intentos desestabilizadores comprobados además este al al gobierno venezolano el presidente nicolás maduro realizó este este proceso de, de, de indulto este ya todos estos presos políticos eh, antiguos presos políticos pueden participar libremente en los en los próximos comicios electorales todos estos planes este, en aras este Eh, del proceso de diálogo que se ha estado llevando a cabo desde desde finales del año pasado desde diciembre del año pasado aproximadamente desde el 2019 sin embargo pues este a pesar de que en el ámbito nacional e internacional pues ha habido eh, una gran este un gran apoyo al al indulto al presidente Nicolás Maduro entre ellos por la oficina este de la alta comisionada Michelle Bachelet uh -huh. y eh, a través de de Josep Borrell por la por la Unión Europea. Sin embargo, este continúan las fracturas dentro del sector opositor en Venezuela. Este se habla en estos momentos de tres bloques este opositores en en el país. Un primer bloque que apoya el indulto al, al, al presidente nicolás maduro entre ellos está el señor claudio fermín eh, ellos apoyan las elecciones están contra el injerencismo este que propician otros otros sectores eh, parte de este sector pues va a participar en la, en las elecciones parlamentarias también hablamos de un segundo eh, bloque eh, de la oposición liderada por por juan guaidó el autoproclamado por presidente de, de Venezuela que ya vemos este de un tiempo para acá pues que sus medidas, eh, su discurso pues no, no ha calado en ninguna parte. Este el señor Guaidó ha quedado nada más para hacer pues discursos a través de la de las redes sociales, en realidad. Este, bueno, este sector, por supuesto, este está en contra de de, de esta medida bajo un supuesto lema y un supuesto discurso de que ni Maduro es presidente ni yo soy delincuente. Este, a través del, del, del sector de, de juan baón eh, uno de estos presos políticos que se les otorga el indulto es al señor freddy guevara uh -huh. el señor freddy guevara ha estado este involucrado además en muchísimas este acciones en contra del, del presidente Nicolás maduro este señor eh, se encuentra en estos momentos en la embajada de, de chile este hasta ahora bueno en eh, bajo bajo este lema y por último se habla de un tercer sector creado este hace muy pocos días por el ex candidato por el, eh, candidato, eh, por el ex candidato presidencial Enrique eh, Capriles Radonqui Radonqui uh -huh. ellos están eh, uh -huh. ellos están bajo un discurso todavía no muy claro eh, de, de participar dentro de las elecciones parlamentarias Este, Capriles Radonquist se ha acreditado eh, el supuesto indulto. Todos bien sabemos que el indulto lo dio fue el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, ellos han declarado de que eh, podrían participar en las elecciones parlamentarias, mas no se ha dado una una respuesta notoria ante ante esto. Ellos, eh, según eh, rechazan el ingenicismo en el país, pero las acciones de Enrique Capriles Radonski anteriormente eh, con el diputado Juan Guaidó antes de de, de separarse de, de esta de esta unión pues decían totalmente lo contrario Bien. Mariana, te consulto. Están dadas todas las garantías constitucionales, electorales, para que se presenten estos partidos de oposición y luego de realizar la elección, esas elecciones sean consideradas eh, legítimas y sean reconocidas. Eh, esto se puede llevar adelante? Porque sabemos que después de las elecciones muchos partidos, tanto desde Venezuela como afuera, eh, machacan con esto de que son elecciones ilegítimas. Sí. Uh -huh por supuesto todas las garantías están dispuestas como lo mencionaba anteriormente todos eh, los antiguos presos políticos están con, con este indulto puedan postularse a las elecciones este sin ningún tipo de problema incluso eh, para este viernes cierran ya este es el último día para la, para las propuestas de candidaturas para las elecciones de la asamblea nacional. Uh -huh. Bien. Bien. Y te consulto también por eh, bueno, el panorama electoral en Estados Unidos, eh, por la injerencia que tienen en el país, ¿no? Eh, lamentablemente va a haber elecciones en noviembre, se disputa el poder entre Donald Trump y Biden. Y la pregunta es, ¿qué, qué conviene ¿Qué le conviene al gobierno bolivariano que gane las elecciones? Obviamente son dos opciones bastante, me imagino que, que ninguna es buena, pero ¿conviene un partido demócrata al gobierno de Estados Unidos o conviene un gobierno eh, republicano? Bueno, acá... Eh, bueno eh,